¿Cómo hey, estamos, yo, maestro? De... Ah, vamos, ah vamos, sí, vamos, ya vamos, de plano anda cantando y aquí todo. ¿Aquí practicando? Ay, sí. Eh, estamos platicando <coughs> aquí con Yair, que es nuestro chico de controles. Buenas tardes a todos los que nos están prestando sus oídos. Andamos tan emocionados que ya la educación quedó por un lado, uh -huh. maestro. Estamos platicando con Yair que ya el comenzar a escuchar este intro es como como ya estar allá, ¿no? Como ya tenemos un piecito dentro del, del evento. Eh, ya nada más nos falta llegar a la Ciudad de México, pero ¿a poco no se siente ya así como la vibra en el cuerpo? Fíjate, tristemente viene el Adelio y no viene a Guadalajara, ¿no? Que sería ah, un punto sí. neurálgico dentro del mapa de, de México pero nosotros hicimos lo, posi lo posible no se pudo pero al ver que no lo logramos eh, esperamos que en un futuro creo que tiene que venir, la ya hay otra fecha, maestro, para que regresen a, a México, ya hay otra fecha, solamente que vienen acá al norte, vienen a Monterrey, sí. pero esperemos que, que ahí ay, alguien dijera, oigan, ¿por qué no llegan hasta Guadalajara? Estaría padrísimo. Y al ver que no, no pudimos traerlos a Guadalajara, pues tomamos la determinación de conseguir unos vuelos y nos vamos a la Ciudad de México, de paso vamos a conocer el AIFA Ajá. y este vamos a estar presentes ahí en el concierto en la Colonia Roma Norte. Exacto, no lo merecemos. Sí, claro. No, la verdad es que que ya está así como para estar... El, el espacio, no recuerdo cuál es el nombre ahorita, se me va, pero... Yo te lo voy a decir en un ratito. Pero también tenemos una noticia, bueno, a lo mejor ahorita Mention nos va a decir, parece que ya... Está todo de lujo ahí en el Sí, ya está todo todo listo. En la Roma Norte es una una de las colonias más nice de las de, bueno, la Ciudad de México valga la redundancia, uh -huh. pero también es una es una zona como con mucha vida, ¿no? Cultural, nocturna y todo ese rollo. Fíjate que aquí vale la pena eh, volver a mencionar lo que ya hemos platicado uh -huh. alguna vez en programas Porque de repente aquí en Guadalajara la gente suele decir, ay no, es que los chilangos, ay es que a mí, bueno antes no que el DF, ay es que a mí el DF no me gusta, ay, pero tenemos que mencionar que realmente nos llevan un mundo de ventaja porque hemos dicho, quieres ir al teatro y hay 20 opciones en las que tú puedes elegir la mejor para ti quieres ir al cine, igual, eh, quieres ir a conciertos, también hay muchísimas eh, fechas de mucha gente muy importante que como bien dijiste hace un momento, tristemente no llegan a Guadalajara, entonces eh, pues tenemos que viajar de repente, no y, pero sería muy bueno aceptar que en este sentido las autoridades de la Ciudad de México, ya ahora renombrada, pues se llevan los aplausos, ¿no? Lo Porque fue. ellos sí buscan tener a, a, a la gente, al, al público, contento con esto, ¿o cómo le llamarías? México es una ciudad cosmopolita y es una de las principales ciudades del mundo. Sí. Así está considerada el turismo en México, parece que somos como el número 7 uh -huh. dentro de todo el concierto mundial y somos el número 1 en América Latina entonces México es, es, es un monstruo pero también es una ciudad muy cosmopolita donde te encuentras de todo tipo de, de, de expresiones culturales y de gente 7 a nivel mundial, mundial y sí. primero en América Latina sí. ok? Oye, eso, esa voz me agrada. Sí, es que tenemos... No, lo que pasa es que a veces el problema que tenemos los mexicanos es que nosotros mismos nos damos para abajo. Sí, fíjate, tú muchas veces has comentado esta parte donde dices que los únicos que no nos creemos el gran valor que tiene nuestro país somos nosotros. Sí, sí. Eh, es muy triste porque normalmente, por ejemplo, para viajar es poca la gente que busca viajar primero por nuestro país y después irse a conocer otros lugares. Eso es cierto, sí. ¿no? Entonces es triste porque a veces no conoces las grandes joyas que tenemos aquí naturales. Pero sí ya viajamos a, a otro país donde hay tiendas, ¿no? Que es lo, es lo peor de todo, sí, que te a vas a los... conocer tiendas, ¿no? no Espacios cerrados, llenos de luces, no la naturaleza que tenemos aquí, ¿no? No, y la cultura, playa, montaña, desierto, lo que se te ocurra aquí lo vas a encontrar. En la, la, la gente, ajá, la gastronomía, que es algo que realmente a los extranjeros les llama muchísimo la atención, la comida, ellos llegan y están fascinados de, de venir y comer acá, ¿no? Encontrar tantos colores, tantos sabores. Estaría padre eh, preguntarles a los chicos de la Delio, o sea, desde el punto de vista, ¿cómo ven ellos cómo ven ellos a México, no? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué significa para ellos venir a México? Sí, independientemente de de, música, de tener un espacio musical, ajá. ¿cómo lo ven como país, como no? Cultura. Sí, sería muy... Ah, pues hay que anotarlo, eh, sí, maestro, sí, para sí, esa reunión que tendremos con sí. ellos. Pero, sí, fíjate que a mí, bueno, sí me da, tú sabes que siempre la música colombiana y la música argentina para nosotros han estado como muy ligadas a lo que hacemos en, sí, en no academia. Solo, no solo la cumbia también el rock, el rock argentino que sí. permeó toda América Latina después de, de la dictadura de, en, en, en Argentina sí. tenemos a Charlie García y infinidad de músicos, Lito Nevia sí. quienes viene de la cultura del rock de la del post dictadura donde la música sirvió como una bandera sí. para protestar contra los militares contra Videla Oye, que a, a mí me gustaría mencionar en, en esta parte, eh, justo el fin de semana estábamos escuchando un poco de rock argentino, ¿no? Y eh, mencionábamos que lo importante que son las letras en las canciones. Uh -huh. A veces pasan los años y tú te sabes de memoria las canciones, pero no las razonas. En mi caso uh -huh. ya van varios eh, varios ejemplos que, que me he dado cuenta, ¿no? Pero decíamos que, que qué padre cuando las letras de las canciones no son tan, ¿cómo le llamaremos? tan Bueno, no, sí son simples, pero llevan un gran mensaje, sí. ¿no? Entonces, esto es muy bonito porque sea rock, sea cumbia, sea salsa, sea el, el ritmo que tú prefieras, pero te están dando un mensaje mm. y te están contando quizá su historia complicada dentro del país, de cuántas personas tuvieron que salir para poder sobrevivir, cuántas familias quedaron... Eh, Cortadas, ¿Cortadas? Por desaparecidos, por enfermedades, ¿no? es Realmente la música es algo muy interesante. Ahorita me viene a la mente una melodía muy icónica de Charlie García, que son los dinosaurios. Oh, sí. Entonces habla de, los, de una metáfora con los dinosaurios, que son los militares, ¿no? Con esa voz hermosa de Charlie. ¿Que no sabemos qué le pasó después? Sí. <risa> es como cuando no estás bien ubicado de, de verte ahorita y 50 años después, ¿no? Pero vamos a darle al Adelio. Sí, maestro. Vamos a, a mandarles un saludo a los chicos del Adelio porque, bueno, sabemos que ya no se pudieron conectar. Vienen volando. De... Lo intentamos, pero ya están en este proceso del vuelo para llegar a la Ciudad de México. Entonces, es muy seguro que ellos escuchen este podcast, les damos las gracias eh, por esta visita a México, porque nos va a tocar platicar con ellos, porque nos va a tocar ahí compartir abrazos muy seguramente, entonces, pues este programa obviamente otra vez dedicado a, a ellos, ya no sé cuántos programas sí. llevamos eh, dedicados a la Adelio, pero bueno, escuchamos el intro maestro, ya nos emocionamos y ahora vamos a escuchar una de tus canciones favoritas, ¿Qué? Ah, fíjate, te platico, les acabamos de mandar un videíto, un pequeño videíto, donde bailamos una rueda de cumbia, y es precisamente con esta canción, así sí. que esperemos que a los chicos les guste, ya escucharemos sus comentarios, y la canción se llama De un tiempo, a esta, fecha. A esta parte, a esta parte, <risa> vamos. A esta parte. Esto parte solo fue mentir que Éramos los dueños de esta realidad Usando la sarcólogo con todos esos momentos Me quedo con tu...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 ¿Qué tal? Muy rica canción, la voz de Iván Guzmán es muy padre, la verdad. Sí, mucho. Bueno, pero hay que decirles que pues bienvenidos a México, si vienen ahorita llegando, welcome to México City. <risa> Oye, a ver, a ver qué tal, eh, no sabemos qué tal está el clima ahorita de donde ellos están viajando, a ver qué tal encuentran el clima en la Ciudad de México. Pero mira, sin duda van a ir a cenar unos ricos taquitos, estoy bueno, México, casi segura. Estoy seguro que en México no hace el frío que hace en Buenos Aires en invierno, ni de broma. Entonces no creo que le sufran tanto, se está haciendo un poquito de frío. Además el calor humano, uh -huh. eso va a estar tremendo. ¿Ya llegó la chica del staff, maestro? Sí, bienvenida. <risa> ok, oye, eh, pues fíjate que yo te quiero platicar un poquito... Bueno, ya la gente que es cercana a nosotros sabe de, de la Delio Valdés porque hemos estado durante mucho tiempo, desde que los encontramos como banda, eh, hemos estado platicando de ellos y a todo mundo le decimos, mira, es que escúchalos y escúchalos. De hecho, uh, si recuerdas cuando les comentamos en, en el grupo de abuelos, porque damos una clase a personas mayores, Entonces cuando les comentamos a ellos les gustó la música Me de La Delio y sí. de repente por ahí ponemos alguna can, alguna cancióncita <ríe> en la clase con ellos, así que mira. Eh, la Delio Valdez es una orquesta argentina de cumbia, visitan a México por segunda vez. Uh -huh. Fíjate, la, la vez anterior sí estuvieron en Guadalajara y nosotros sí, perdidos eh, pero fue en el la limbo. Ay, no, qué triste. Eh, Ellos se presentaron en el Vive Latino en el 2022 y después hicieron gira por la República, que fue cuando vinieron acá, ¿no? Eh, muy, muy, muy contenta. Yo te digo que este evento de la Ciudad de México es un sold out. Mm. Lili nos acaba de, de pasar el, el dato y la verdad es que eso me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque es una banda que no tiene toda la mercadotecnia que pueda tener Luis Miguel, por ejemplo. Y aún así, tienen ya un evento vendido al 100. Ay, eso me recordó que Tropical Gea yeah también ha tenido Soled eventos out. vendidos al 100, sold out. <coughs> y tenemos una sorpresilla por ahí, hay algo que vamos a... Bueno, ya está así como en pláticas de hacer un tributo a la Delio Valdés. De hecho, la Delio debería saber que hay, aquí hay una banda que se llama Tropical Gea, yeah, que son seguidores de ellos. Sí, sí. Sí, entonces, de hecho nico viaja para allá nico, nico se va nanico si sí se va el jueves y nosotros nos vamos hasta el viernes uh -huh. pero por allá nos vamos en, a encontrar, encontrar muy seguramente y yo les platico no hemos escuchado a mike pero tenemos varios comentarios de que la canción de pedazo de papel Mike la interpreta de una forma fenomenal, sí. así que esperemos que este tributo ya pongamos una fecha para poder, eh, que ellos ya comiencen a los, los ensayos uh -huh. y pues ya les estaremos platicando. Le mandamos saludos a Diego también, hasta Argentina, él debe de estar ahorita por allá, uh -huh. ¿sale? Entonces, pues fíjate, ellos tras eh, tres Luna Park con sold out también en, en su propio país, fíjate qué bonito es esto, no que en tu país tu gente te reconozca ser profeta en tu tierra exactamente, ellos llegan a México el próximo 10 de noviembre por la nochecita nos estaremos encontrando ahí con ellos para hacer una fecha en un lugar que se llama Foro Indie Rocks que ya está vendido que, que ya clara. está vendido al 100, lo decimos <coughs> nuevamente uh -huh. ¿cómo ves? de lujo padrísimo, ¿no? La verdad es que a mí esta, esto me emociona y, y sí, ya. No se me están haciendo largos los días porque la verdad es que es al contrario. Los días se me están haciendo cortos, preparando todo, dejando todo listo para poder irnos a la Ciudad de México. Y pues ahorita vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, que es precisamente la que acabo de mencionar, que es Pedazo de Papel. Sí. Le mandamos saludos a Mike y a todos los que disfruten de esta canción. Escuchen las letras. Es muy importante que cuando nos aprendamos esas canciones quede una semillita esa canción que estamos escuchando dentro de nuestro corazón claro. así que vamos a bailar Y a recordar cada palabra que escondida me olvidé decir En algún rincón de tu misterio me encontré Tu pelo negro dividido en dos el Regalo fugaz que la noche te olvidó de anhelar. El reflejo de tu río bajo el sol de esa melodía, en ese breve instante que me asomé desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo. En algun cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz de algo más que me olvidé. Hasta las semanas y cada recuerdo se nos hace parte en una canción, en unas palabras malgarabateadas en un colectivo el cuaderno donde te guardé donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé el pincel tres páginas en blanco que escribir vuelvo a ver el tono a quebrar char de tu piel dibujado en los reflejos del amanecer en algún lugar que un pedazo de papel tus perfumes mi camino si una flor los de azar que el viento sur que arriba para soñar despierto contigo buscando las notas de esa melodía en ese beza en el que me asume desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo. en el cuama donde te guardé donde dibuje tu voz y algo más que El recuerdo se nos hace parte en una canción En unas palabras margarabandeadas en colectivo En algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe Visítalos. Muy mi canción padre, favorita, maestro, padre, de padre. la de Leo. Fíjate, una de las cosas que me ha enganchado este tipo de bandas es la instrumentación. Sí. Porque últimamente nos venden puro tiki, tiki, tiki con la maquinita, entonces hace falta, para mí, para mi gusto, bueno, el que quiera, volver a la música en vivo con la, una instrumentación en serio. Completa. Porque ahorita, en general, la industria del espectáculo, bueno, eso ya tiene mucho tiempo, yo me acuerdo desde desde desde el estudio, de hay un libro que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, pero del filósofo Walter Benjamin, donde nos dice cómo nos van a vender ya los productos culturales y cómo los van a manipular. Uh -huh. En el caso del streaming, que ahora le llaman así, vamos a hablar de Spotify. Entonces, si tú eres un grupo y tú lo reproduces ahí, si dura 30 segundos ya te pagaron te van a, te van a pagar x cantidad de dinero por reproducción pero si no logras que esa persona escuche 30 segundos al artista no le paga nada entonces al artista lo que busca es hacer un, hacer algo estridente con la papá pa, pu puú pu, algo alguno algo que llame la atención en escándalo uh -huh. y ya, ya que le pagaron entonces de... a lo mejor la canción te la hace de dos minutos eso es cultura y no, realmente no. En, ah, no, en entonces, muchos casos no. necesitamos regresar donde el músico está presente con su instrumento, están los los le están los alientos, están las percusiones y un combo. Eso es es un es, grupo de talentos, no? Exactamente, donde tú ves, por eso yo no, no me gustan las sonoras, a lo mejor te ya lo expliqué más claro. <risa> el maestro. ¿Sí ¿No supera las sonoras? Hay un, hay un conjunto de artistas que es un, o sea nada de que es Por si en el caso de la Adelio Valdés, nosotros sabemos que Ivon canta muy bien, pero sí. no es Ivon y la Delio, no. ¿Me explico? Son, Son una gente, de, una serie de artistas que están manifestando su capacidad artística y te la están transmitiendo, pero todos en un conjunto. Sí. Y eso es lo que yo he estado viendo de esos grupos. Y que nadie quiere brillar más que nadie, ¿no? O sea, también, somos una banda, como y todos Santa vamos, Santa Fe y otros grupos que me ha tocado ver que están vendiendo del Cono Sur. Yo pienso que por ahí va la cosa, es una especie como de resistencia al streaming. Sí. sí, donde ellos incluso las, las melodías no son de dos minutos. No, era, era lo que estábamos comentando ahorita mientras estaba la, la música, que o sea son en algunos casos sí tienen canciones de tres minutos, cuatro, sí. seis, pero sí es muy interesante ver cómo de repente te aprendes una canción de seis minutos porque sabes que vale la pena el contenido de la mm. canción, que son pequeñas historias, es lo que nos decía Zitla ahorita, o sea... Eh, son pequeñas historias lo que nos están contando y ya teníamos tiempo que realmente no encontrábamos esto de buena calidad. Sí. Entonces ahora yo sí llevo ya como el 90% de, de todas las canciones de la Delio, pero es una sorpresa encontrar. Hay canciones, fíjate, que me ha costado de repente como entender... El, el, lo profundo de la letra o realmente el significado y es lo que te da a escuchar las dos veces, tres veces, veinte veces y dices, ah, ok, ya, ya entendí de qué se trata, ¿no? Y eso es bonito porque no es algo que se te pegue nada más, como decías tú aquí, tantos que hay eh, no talentos actuales y que logran que esas canciones de repente hasta la andas tarareando porque en todo lado la es escuchas, ¿no? Y, y qué bonito cuando te aprendes algo que tiene un sentido para ti, ¿no? Que haces click. Muchas veces he platicado yo con Citla que qué bonito cuando sientes que haces como ese click, ya sea con una persona, con una canción, con una lectura. Y en el caso de ladelio a mí en lo personal me ha pasado con muchas de sus canciones. Tiene música y lectura. Sí. Entonces, es, es, pues es padre, ¿no? Se complementa. Exacto. Oye, pues te parece si te recuerdo los nombres de los integrantes de ladelio Déjame, porque tenemos varios datos aquí. Mira, vamos a encontrar en la voz a Black Rodríguez Méndez, en el trombón a Damián Chavarría. En el bajo vamos a encontrar a León, en la voz, obviamente a Ivonne, que es la única voz femenina que tiene la banda. ¿Tolombiana? Sí. Eh, en guitarra y voz vamos a encontrar a Manuel Cibrián, que es una de mis voces favoritas de la banda. Eh, en el trombón encontramos a Milton. Esta chica yo de verdad es una de las que más quiero conocer a María Jimena. Ella me encanta, tiene una personalidad increíble, hace unas locuras tremendas, baila padrísimo, me, me encanta. Eh, en la trompeta vamos a encontrar a Pablo en el timbal y otra voz a Pedro vamos a encontrar en el saxo alto a Agustina, que también para mí, fíjate que las tres chicas que tiene la Delio... Eh, Yo las veo y son muy distintas, pero creo que que si ellas no estuvieran en la banda y no entregaran de la forma que lo hacen, no sería lo mismo. están O sea, yo me explico, siento que cuando ellos hicieron, no sé si hubo una selección o entre ellos se fueron llamando, no lo sé, pero creo a mi forma de ver que fue una selección muy... Atinada. Sí, muy atinada de todos, porque realmente todos ponen algo maravilloso, y eso que tú mencionabas, el nadie brilla más que nadie, sino que todos vamos a la par, para mí eso es esencial, que muchas de las agrupaciones que existen, no nada más en México, en otros países, deberían de entender esta parte, porque a veces la persona que tiene el micrófono se vuelve loca, des despega los pies del piso y ya quiere que el grupo se llame fulanito de tal y... ¿Y? el el del claro. grupo, ¿no? Y así creo que no funciona. Fíjate, Va bueno, Perdón, sí. vamos a encontrar en el clarinete, que es uno de los instrumentos ah, que sí. nos encanta a nosotros. Nos encanta nosotros. que nos metan aquí los conviermos. Vamos a ver si convencemos sí. a Tropical Idea. Yeah. Vamos a encontrar en el clarinete a Santiago, eh, en la güira y en las congas a Tomás, eh, en el timbal, en el coro y en las congas también a Sebastián, en la trompeta a Agustín, Y en el, eh, en el saxo y maracón a Pablo. Así que todos eso Imagínense cuántas personas para formar esta agrupación... Casi, casi para una... Y tener esta calidad. Ajá. Una big band, ¿no? Sabes, yo, una de las preguntas que más les quiero hacer a ellos es sus tiempos de ensayo. A mí esta parte de, de saber cuánto tiempo tienes que ensayar para llegar a la perfección, entre comillas, me es muy interesante. Fíjate que yo cuando me tocó ver por primera vez eh, eventos de ellos en vivo, uh -huh. la cantante en lo particular me llamó mucho la atención porque ella no solo se expresa con la voz, se expresa no, con el con cuerpo. No, con su cuerpo, o sea, sí. O cómo se mueve. Hay que recordar que el primer medio de comunicación es el cuerpo. Sí. Y ella con el cuerpo habla. Sí. Bueno, y con la voz también, ¿no? Pero eso es un conjunto. O sea, para mí eso es un artista. sí. Y, y sabes una cosa impresionante, claro que ha habido conciertos de los que hemos podido ver eh, por medio de las plataformas, eh, donde ella sale super ¿cómo le dicen ahorita? Producida, eh, donde sus vestuarios son impresionantes, su cabello, su maquillaje, pero también tiene otros donde ha salido de una forma muy sencilla vestida y la calidad es la misma. No, ahí no no canto bonito si traigo un súper atuendo y canto más o menos aquí porque hay poquita gente y ay, bueno, para salir. No, la verdad es que es profesional en uno y en otro, ¿sale? Pues mira, te platico, hay una canción que a ti te gusta. Eh, no Nunca la conocimos con Cristian Nodal, pero ya la conocimos con la de Leo Valdés. Se llama Adiós, Amor. Ellos hicieron este sencillo que es el cover de la canción de Cristian la hicieron a dueto con otro grupo que a mí me encanta que es Qué Personajes es uno de los trabajos más recientes eh, y te platico que regresan en marzo me parece porque vienen a Monterrey al festival Tecate Comune y pues obviamente ahí la van a interpretar y esperemos que en Ciudad de México también porque me va a latir bastante cantarla así que te parece si la escuchamos sí. y regresamos a seguir platicando Música tendría que estar Tu sajo si no eres es Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco, súmate y consume local. Regresamos, no. maestro. Está bueno el chisme. Sí, vemos una colaboración con qué personajes, con Emanuel Neuer. Sí. Tiene apellido alemán, fíjate. Y buenísimo también. Uh -huh. ah, hemos entrado de repente en controversia con algunas personas que dicen, a mí no me gusta, a mí qué personajes no me gusta. Pues a mí sí me gusta. <risa> sé que no tiene la mejor voz del universo, lo sé. Aunque a pesar de que hay muchos comentarios positivos, Eh, de estos videos cortos, donde wow, dicen que es una super voz, no, tampoco, no hay que exagerar, super voz uh -huh. la de ivón uh -huh, sí. no esa sí es una super voz, la verdad es que la de Emma no lo es para tanto, uh -huh. pero también tienen ahí sus sus detalles de conciertos llenos y uh -huh. todo, es muy muy impresionante. Creo que él es del Uruguay, no, no creo que no es argentino, no estoy seguro. ¿eh? No me acuerdo maestro, pregúntame cuando estemos haciendo el, el programa de qué personaje, si se lo puedo resolver. Ay, perdón. ¿Qué más, maestro? Saluditos, son no le mandando saludos. Ah, bueno, creo que ya se durmieron en Gotemburgo. Ya, es que los bichos de suecos andan la verdad con todo. Y hoy les les quitaron las ganas de, de todo. Ya ¿Qué? visitaron a los doctores incluso. En, en la rola de Ronnie Velas yo me puse a bueno, a escuchar al original con el con, con Morgan Blanco, que es el uno de los cumbieros mayores en Colombia ya murió, bueno, Morgan ya murió, pero hizo hizo muy famosa esa, esa rola de, pues de él, de uh -huh. hecho, se llaman ne la Negra Ronnie Velas, uh -huh. y lo que se me hizo interesante que él era un, un gaitero, un acordeonista de los más reconocidos, uh -huh. pero la de le sustituye el acordeón por los metales, eso se me hizo una cosa bien interesante y les quedó maravillosa o sea, yo, si se escuchan las dos bueno yo les invito a que escuchen en una rueda con Morgan Blanco en, en, en el acordeón y con la de Helio en los, en los metales las dos están padrísimas pero yo me quedo con la de los metales ay maestro la verdad Eso, bueno, eso. espero que la seleccionada la de negra, veloz. no pues fíjate que te ah, voy a quedar más sí. exacto si la quieres escuchar vas es la muy padre la verdad es bueno. que la verdad fue una selección muy difícil sí. y opté por mejor traernos las que nos gustan uh -huh. todo iba a ser más sencillo la verdad te quiero platicar que después de que lleguen acá a la Ciudad de México, van a iniciar una gira por Europa, uh -huh. aquellos que dicen, ay, es que ni son famosos, ay, nadie los conoce, pues, déjenme les digo que no cualquiera viaja por Europa, van a visitar Roma, Londres, París, Berlín, Madrid y Barcelona están los puntos neurálgicos en Europa. Nada más. Esos hasta, hasta Estocolmo. Uh, yo sé de dos personas que los irían. irían a ver con todo el gusto del mundo. Pero bueno, ya les tocará en otra ocasión, uh -huh. ¿no? Por lo pronto, pues aquí es donde estamos. Oye, algunos títulos de canciones eh, ahorita que estás mencionando la de Ya sabemos que hay covers, ya sabemos que hay colaboraciones con otros eh ¿Tiene una colaboración con Las Palmeras de la no me acuerdo cómo o sea, Naida, Ajá, esa está muy buena. Buenísima, sí. Eh, déjame te digo algunos de sus títulos para que los, los podamos buscar. Ah, la, la colaboración que hicieron con... Ay, Dios, con Mala Fama, Ajá. con la de la marca de la gorra. Esa me encanta. Eh, tenemos también a... Ay Dios, la de Amnesia Total, uh -huh. esa es muy buena en la voz de ivón El Niño, fíjate que esta fue una de las canciones que a mí me costó como entender exactamente qué se trataba, es muy muy buena. Cumbia sobre el mar. La de, sí, también, la de Inocente, ay, esa es un rolo, ¿no? Ese sí. Yo yo quiero confiar, sería muy bueno tener la lista, ¿no? Uh -huh. de, de todas las canciones que van a interpretar ese día pero yo tengo toda la esperanza de que esta canción de Inocente la cantemos todas las chicas que estemos en el día del concierto ahí, porque es muy, muy buena. Esa rola de Cumbia sobre el mar es parte de son de los covers de las de las canciones colombianas, que es Cumbia, Cumbia, uh -huh. y se me hace muy padre porque la instrumentación es muy compleja. Sí. Y eso eso me fascina, la percusión y todo ese rollo. Sí. Otra de nuestras favoritas es la de Amargo y Dulce. Uh -huh. Ay, esa es una letra tremenda. Y... ¿qué tal este? de este también es un cover yo me llamo cumbia fíjate que yo tengo entendido que con Amargo y Dulce fue una colaboración cuando fueron a Colombia y entró así como ah, ahora va a cantar Iván Guzmán nos va a hacer un, así como de sorpresa no uh -huh. y, y ahí ya se quedó como cantante porque dijeron wow pero la convencieron me supongo y ahora es la cantante oficial de adelio Sí, buenísima la verdad. Oye, y pues una una de, uno de los títulos que ha causado eh, muchas preguntas cuando hemos estado en clase de Oye, ¿cómo se llama la canción que bailamos en la última hora? ¿Me puedes decir? Y yo, ¿qué decía la canción? Pues no sé, algo como de una cancioncita. <risa> Entonces, vamos a escuchar este título que se llama La Cancioncita que es, yo creo que una de las más reproducidas que hemos tenido en la Academia Amphibios Son de las más cantadas, le mandamos saludos a Ichiro que seguramente está en su salón de clase porque no se ha reportado el día de hoy pero le encanta bailar esa canción así que se la va a perder, la vamos a ir a bailar por él, vamos a escuchar Una cancioncita más No me vas a decir que no Una cancioncita más No te voy a decir que no Si bajaste para venir Desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar Los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar Por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar Es lo eterno de la canción un pedazo de terminar Al ladito del corazón Latiendo para no olvidar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 y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ah, pero vete a andar. Ya regresamos, maestro. ¿Qué anda recomendando? No nada, puras cosas buenas. Oye, yo eh, estamos diciendo que para mí esta canción de la cancioncita que te dicen que es Así como toda la alegría del Festiva. mundo, inicia tu día, festeja que abriste los ojos, es como un comparativo a la canción de Juan Gabriel de Buenos Días Señor Sol, algo así, no sé cómo se llama también, la canción. También hay una canción de Salsa que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero... de claro, Siempre Alegre? Sí, que despiértate y ya amaneció, no te quedes en la cama y todo ese rollo. Ah, no lo se, se los investigo, está bien padre para bailarla, ¿eh? Pues esta, ¿qué tal? ¿Esta no se queda atrás? Sí, porque luego, es lo que yo les digo los domingos cuando dicen, Ay, se levantan temprano, claro. el mundo va a pasar y ustedes los va a agarrar dormidos. Ah, pero ¿qué tal cuando regresamos? Ay, qué rico es dormir después no, de la alberca. No, el espectáculo que nos sí, toca. Sí, en beber, la madrugada. Es un espectáculo todos los domingos. Bueno, Entonces, que realmente ya no es madrugada, ya a las seis y media de la mañana ya no es madrugada, pero... Te, pero... te fíjense, es como un espectáculo cada domingo. Es nuestro premio por levantarnos sí. temprano. Sí. Oye, pues eh, vamos a escuchar una más que, que a mí también me, me gusta bastante, que es la luna y el pescador. Volvemos con, con estas eh, que decimos de, de estas letras que no son tan, tan simples, sino que te dejan algo, te ponen a pensar algo. Porque yo estoy así como calentando motores, las voy a bailar todas, las voy a gritar todas. Voy a ser feliz, va a ser uno de los momentos más felices de mi vida. Ay, qué emoción. Eso es padre, eso es vivir. Sí, la verdad sí. Eh, hay que aprovechar cada momento y bueno, si no puedes estar justo en el lugar donde está tu banda favorita, una de tus bandas favoritas, pues súbele al radio, al estéreo, al celular, a lo que tengas en, en la mano que estés reproduciendo y disfrútalo, ¿no? Saludos al Alo, por cierto, si nos mandan saludos porque también es muy fan de Ladelio. Sí. Junto con él intentamos traer a la banda lo más que pudimos hasta el último segundo pero no lo logramos. Le agradecemos a Lalo que en los intermedios nos ponga la Delio para bailar. Oh, sí, en el casino. Bueno, no necesito, a le gusta. <risa> pero hay que rogarle poquito sí. para que se sienta quedar, importante el jefe. Gracias. Bueno, es que es mi jefe, maestro, sí. entonces sí hay que tratarlo con toda la seriedad del mundo. Vamos a escuchar y regresamos a despedirnos. la seva tia tenia Te puse la versión en vivo, para uh -huh. que ya vaya ah, sintiendo padre, así sí. como el feeling. Ay, para que escuchen cómo toca en vivo la letra. Claro, que volvemos a mencionar esta parte. Es muy emocionante encontrarte bandas que sea muy similar su sonido ¿Directo? en vivo que grabado. Tropical Gea uh -huh. entra en esas bandas. Uh -huh. Así que, qué padre encontrar esa parte, uh -huh. ¿no? Oye, pues, ya vamos a, a tener que despedirnos. A tierra, sí, sí. Eh, el próximo martes les vamos a estar platicando Qué tal nos fue de concierto en la Ciudad de México En el Indie Rocks Esperemos que todo sea maravilloso Para poder traerles muy buenas noticias Vamos a intentar estar transmitiendo un poquito Obviamente no todo el concierto Porque entonces no lo vamos a perder Y pues ya les platicaremos Qué canciones cantaron, tocaron Qué tal bailaron y todo esto no Así que para todos los fans que se quedan aquí en Guadalajara Estén ahí pendientes ¿Sí? y nos vamos a ir con la, la última maestra un pedacito de una canción que a ti te encanta a mí también y se llama Joyita Norteña, Norteña. muchas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos al señor Sergio Fong y nos escuchamos en Amfibios Radio el siguiente martes hay en las tierras del norte un en un de cumbia. Una cantera de ritmo. Que brilla la noche oscura. Corazón de vinilo, latiendo con emoción, brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor. ¡Cómo! que ro Méndez y para toño arroyo en el piano tremendo toño rumba son todo mezcla bailar es soñar con los pies nos escuchamos la siguiente semana Amphibios Radio.